El viernes de 11 a 12, informamos a los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein. Hacen Esto es Racing en Radio Argentina AM 570. Es de la comuna està el celon de la comuna està el cielo. La música dice, eh? a ver, la correr un poquito más. Si la habrás cantado esta, ¿no? A ver. ¿Cómo es? La querés volver a cantar, en realidad estás cantando ahora, en el auto, en el laburo, en tu casa, tomando mate, donde sea. Yo sé que la estás cantando, esto estás cantando, mirá. Y se fue nomás, y nos volvemos a encontrar. Buen día, buen día, buen día, buen día para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto Racing, siendo las 11 y 5 de la mañana en la República Argentina, con una sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, de 13 grados 4 décimas. ...empezamos formalmente distintos, ¿no? Empezamos el programa, mi nombre es Leo Paradiso... ...me acompaña aquí eh, el Tano Cochimigo, un rato de saludo... Eh, ...Damián allí en la operación técnica, un gran equipo de producción detrás... ...con Eisenberg y Gianni Noto del día de hoy... ...bienvenidos a todos a estos Racing... Eh, ...en este día viernes, decía, comenzando el día de una manera un tanto particular... ...porque mañana juega Racing, porque mañana debuta el equipo de Diego Coca en el torneo local... ...y porque naturalmente las expectativas son muchas... ...las esperanzas de que Racing empiece con el pie derecho... ...de que empiece ganando allí en Florencio Varela... Eh, ...es lo que todos están esperando... ...lo que todos estamos esperando... Eh, ...que Racing empiece ganando un torneo... Eh, ...que no pasa habitualmente esto... De ...que de arranque se quede con los tres puntos... ...veremos si en el día de mañana... Eh, ...lo puede hacer. Buongiorno, Tano. Buongiorno por la matina. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Que me motiva esto. ¿Y cómo no lo va a motivar? ¡Sí! Si no te motiva es porque no tenés sangre en las venas. Sí, o te corre agua mineral. Igual pero decimos que tienen este sangre de pato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. No es nuestro caso. No es nuestro caso, pero bueno. Eh, así comenzamos. Un programa con mucha información. Yo les digo que, que se queden del otro lado... Porque vamos a estar informando acerca de este mercado de pases que ayer por lo menos cerró el, el libro. Fue el cierre del libro del Mercado de Pases. Hay una semana más. Racing anotó un par de jugadores y vamos a estar hablando de, de las dos situaciones. Tanto de Carlos Carbonero, del colombiano, el ex hombre de River. ¿Ex hombre de River? O seguirá jugando en River también, que mm -hmm. es otro de los equipos que lo ha anotado. Y hablaremos de, de Germán Boboril, por supuesto, este lateral izquierdo, que, que ayer Racing también anotó en un día donde empezaron a, a, a, a tratar de, de ver qué le pueden qué le pueden traer a Coca. Porque ayer al mediodía Coca fue claro y contundente. Necesito un 3 y necesito un 9. Lo del 9 buscaron por todos lados. A última hora parece, parecía que, que anotaban también a... A Jerónimo Barrales, el, el ex hombre de Banfield, de Huracán, que están en Asteras Trípolis, de, de Grecia. No lo pudieron hacer, no encontró el jugador la autorización del equipo griego como para inscribirlo. Y Racing se quedó con las ganas de anotarle un jugador más, un centro delantero, que era prioridad para Coca. Después vamos a profundizar en este tema. Pero cuando Coca ayer hablaba de completar el plantel, cuando hablaba de un, de un delantero de área le daba mayor preponderancia a esa posición a reforzar que al puesto de lateral izquierdo. Veremos si hay algún tipo de, de gestión para que de aquí a una semana tal vez aparezca algún jugador libre para satisfacer la necesidad de Escoca. Difícil, contradictorio, si se apela a la jerarquía, si se busca jerarquía, con la posibilidad de que esa jerarquía sea un jugador libre. Es muy difícil en un puesto se supone que si cotizado. tenés jerarquía no estás libre. Exactamente. Exactamente. Eh, pero veremos si, si en definitiva, porque yo sé que van a buscar. En la última hora no, no me decían alguien importante arras y me decía Y la, la verdad que Coca quiere un 9, Royal Martínez se fue, porque ya se fue, va a jugar en Santa Marina de Tandil 6 meses, más allá de también ha sido anotado por Tigre. Lo Tigre lo quiere por un año. Racine lo quería hacer solamente por seis meses, y por eso se va a jugar a Tandil. Pero sin Roger también, al que ni siquiera Coca considera un centro delantero, sino lo, lo ve con más cualidades similares a las de Auchi y Castillón, que a las del propio Milito. Y esto es totalmente discutible. Yo no coincido con el técnico de Racine, con esta apreciación. Cuando cree que Roger Martínez no puede jugar como delantero de área, sí lo puede hacer, y de hecho la reserva lo ha hecho. Y ha convertido muchos goles. cuando en el equipo del gordo Cordon. Pero yo creo que... Que si tiene este punto de vista coca. Y Roger Martínez no no está más en Racing. Y la verdad que un 9 más falta. Porque Rentería es 9. Sí. Pero no deja de ser un enorme signo de pregunta Rentería. Como vuelve. Más allá de estar bien físicamente. Y que tenga, tenga la alta médica. Naturalmente. A Racing vino también con cierta inactividad que se extiende y se prolonga en el tiempo con esta lesión complicado complicada que le tocó atravesar esta rotura de ligamentos cruzados y una recuperación física que no va de la mano de la recuperación futbolística lareería también lo tiene que recuperar futbolísticamente le tenés que dar minutos le tenés que dar rodaje le tenés que dar prácticas de fútbol no a ser tan sencillo que guareería está a la par de sus compañeros y está a disposición de coca y Milito no te va a responder los 90 minutos con Milito vos tenés un jugador de jerarquía si hablamos de jerarquía, Milito lo es es jerarquía sí señor por supuesto, vaya si lo es <coughs> y quedó demostrado el otro día en San Luis porque Milito cada vez que toca uno o dos toques y te, te das cuenta que es distinto te das cuenta que ahí hay jerarquía y que no está de vuelta que no es el mismo naturalmente que no es el Diego Milito que ganó la Champions, jugando para el Inter. Y no, amigo. Por no supuesto que no lo es, claramente no lo es y está lejos de serlo. Pero la jerarquía para mí está intacta. Pero ha perdido explosión. Si se la tiras larga, me parece, en el mano a mano, no sé cuántas va, va a ganar. Y a mí me da la sensación de que un reemplazante natural tiene que tener. La pregunta y no es. lo tiene. Mi pregunta, Hoy no lo tiene. Te pregunto. ¿se durmieron los dirigentes después de haber vendido a Vieto? Digamos, en esos en ese esos 4, 5, 6, 7 días ¿tendrían que haber empezado la búsqueda de un 9? Y lo tenían con Osorio Lo tenían con Osorio Bueno, pero acá el presidente... Yo creo que claro. se... A ver, termina siendo desprolijo en el mercado de pases porque se cae el Osorio El Osorio no deja de ser una desprolijidad Acá vamos a decir las cosas como son Cuando hay que elogiar vamos a elogiar. Cuando hay que pegar pegar entre comillas, ¿no? Que se entienda el término, pues por ahí soná muy fuerte. Pero cuando hay que criticar lo vamos a hacer. Y no fue una un cierre del mercado de pases prolijo. En el balance, en el balance mi opinión es que el mercado de pases es decididamente bueno para Racing, decididamente bueno. No es excelente, no es extraordinario, pero en ese balance que yo les digo, también contemplo lo que son las ventas. Racing ha vendido muy bien, sí, Racing ha vendido muy bien, ha cobrado todo por Depol ya, ha cobrado la primera parte por Vieto, falta lo de Zucculini, que me dicen que el lunes posiblemente ya esté acreditado el dinero, si vende a Campi, bueno, estaremos hablando de una, de una suma de plata muy interesante. En ese balance, yo digo, entre ventas y compras, Y el balance es positivo, pero insisto, me parece que se terminó, terminó desprolija la semana para Racing. Con Lodosorio entrenándose, a mí no me gusta, por más que haya sucedido en varias ocasiones, no, no me parece prolijo que ya haya a disposición del entrenador un jugador... Que no firmó su contrato. Que no firmó su contrato, pero a ver, esto lo de menos, porque puedes tener todo acordado. Que no terminó de acordar su contrato. Porque Castillón tenía todo acordado y entrenó y terminó firmando ayer. Acevedo lo mismo, se entrenó y terminó firmando ayer. Pero lo que no me parece prolijo es que Osorio no haya acordado en definitiva su contrato. Y eso es un error entonces. Que hayan quedado detalles pendientes y que en definitiva esos detalles hayan sido determinantes para que la transferencia de Osorio a racing se caiga. Y Racine se quedó sin ese 9 que Coca necesita. Lamento que Coca no haya complementado eh, no haya tenido en cuenta a Roger Martínez como como la referencia de área para, para reemplazar a Milito en caso de que Milito no esté bien o alguna eventual ausencia, porque no es lo mismo jugar con Castillón y Auche arriba. Por supuesto que no. Y de... son dos jugadores que le falta gol. A Castillón le falta gol y Auche decididamente también. Y Auche le dijo el técnico en San Luis si Auche tuviera gol, estaría jugando en Europa. Sabíamos, dijo Coca, que a Auche le faltaba gol. Entonces, como que me quedó la sensación de que... de que Coca se equivocó con Roger Martínez, decididamente comete un grave error. Pero esto es una apreciación tuya, no sí, es un sí, mea sí. culpa que hace el técnico. No, no, no, no, no esto lo digo yo. No, no, no, no, yo también veo igual que vos, pero quiero decir, para aquel oyente que está escuchando... No es que hizo una mea culpa este el técnico. No, no lo quiere, no lo quiere. Y te digo más, ¿sabes a quién no quiere Coca? Coca no quiere a Centurión. Coca no quiere a Centurión. Ve que no se adapta a la idea que él pretende, no le encuentra la vuelta, no sabe si lo va a utilizar por derecha, si lo va a utilizar por izquierda. Ayer le preguntamos en conferencia de prensa y dijo que todavía en el esquema no no encajaba, que todavía no lo veía bien físicamente tampoco, porque tuvo unos problemas musculares en el medio de la pretemporada, y en algunos días estuvo ausente. No le termina de cerrar Centurión. Sí, sí, así Coca, mucha gente no le va a terminar de cerrar eh, eh, al hincha Coca. ¿Me explico? Yo digo, yo digo lo que... Un muchacho complicado en sus declaraciones. Sí, Por lo claro. menos para mí, claro. hay muchas cosas de Coca que no me cierran. Claro. Y lo dije antes de que llegara. Claro, de todas maneras, insisto, mañana Racing va a presentar incluyendo a, a Pichud, ocho caras nuevas. Digo, caras nuevas en relación a lo que ha sido el semestre de salida. Pichud ya lo conocemos. Lo conocemos. Tal vez no lo conocemos tanto en esta idea que tiene cocal que los laterales ataquen. Pichud se ha encontrado con técnicos también. Bueno, pero en la época de... Pero, Ruth... No estoy haciendo una defensa, tan de Pichud, ¿no? no, de Pichoud, a... ¿no? Eh, pero se ha encontrado sí. con, con técnicos ah. que le han pedido no cruce la mitad de la cancha. A Gómez le pasó lo mismo, a Ibañez le ha pasado lo mismo... A Corbalán con todas sus limitaciones a cuestas Y yo sé que le ha visto Newells a Corbalán Pero con todas sus limitaciones a cuestas También le han pedido No cruzar a mitad de la cancha El de Newells debe estar pensando que le vio Racing a no, Boboril Es bueno. <risa> lo mismo Es a Lorenzo que eh, usa bueno eso San ¿no? Lorenzo, qué claro. bueno, este, En un rato hablamos de Boboril Pero tenemos mucha información Vamos a tener una entrevista en breve muy importante en Relación a uno de los temas que estábamos desarrollando Estará Altano Cochimillo Por supuesto con toda la actividad del polideportivo Eh, hoy es viernes, los viernes es día de resumen Sí señor, además de ser un día donde se espera el fin de semana y se espera que empiece el campeonato Es un día para estos Racing de resumen, resumen de la semana De la previa, hoy empieza la previa con Brian Eisenberg El laburo que eh, habitualmente los viernes eh, nos trae nuestro productor con algunas perlitas El show del chiste es infaltable para los viernes Hay gente que me llama y pide contar al aire chistes, pero es muy complicado. Veremos si en algún momento eh, podemos eh, incluir a los oyentes. A veces lo hicimos. Es más, si quieren dejar algún chiste en el contestador, 4535-5700, lo pueden hacer. Y algún oyente, lo vamos a seleccionar, por supuesto, al mejor... Y al más educado, porque acá contamos chistes muy Sí, finos. porque para mal educado está Diego <risa> Morris ya, así acá que... Acá los chistes de salón de, de Morris, ah, que no faltan todos los viernes. Eh, bueno, la, la información de, del mercado de pases... Eh, quiero hablar de un tema político... Quiero sí, hablar de un sí. tema político... Ayer hubo una reunión en ZARCAC... Es muy confusa la situación de ZARCAC... ¿Qué es lo que hace esta agrupación? No se sabe todavía... No se sabe a dónde se van a sumar, a dónde van a ir. Y un rato vamos a hablar de, de eso también. Pero, ¿sabe por qué es un día especial también? Hoy cumpleaños el maestro. No hace falta aclarar cuál es el maestro. El 10. Exacto. El, el de Racing. El de la zurda. dice que, que calza 39, viste, tiene pie chiquito el maestro. Calza 39, hacía dos pasitos... Un tiro libre ahí en la media luna del área ¿sí? Dos pasitos Y lo gritabas así, ¿no? Y lo gritaba así, de esta manera Y Rubén Paz, le pegó al arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! De Racing 24 minutos, 10 segundos Solo Solamente cosa de maestros ¿Cómo le pegó Rubén Paz? Desde aproximadamente 30 metros Sobre el párrafo segundos, Racine, le está ganando unión. Hasta las doce, quedate en Radio Argentina, AM 570, con la primera información del día en Racine. Argentina, Espacio Publicitario, AM 570.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 fin del espacio publicitario Argentina 570 lo que vas a leer mañana en los diarios escuchalo ahora en Esto es Racing los protagonistas están en AM 570 eh, Paradiso coincide totalmente con ustedes eh, Roger podía haber jugado eh, para mí es, es una es referencia diaria puede hacerlo por afuera también pero me parece que es más nueve que otra cosa. Creo que en esto los técnicos, lamentablemente cuando se agarra el capricho con algún jugador, cuando se lo ponen allí entre ceja y ceja no hay vuelta. ¿eh? este Yo creo que con lo que tiene me parece que está perfectamente cumplido. ¿eh? Con Milito, con Auche, con Castillón, bueno, Rentería. Eh, y ahora Royer, bueno, lo dejo ir porque no lo, no lo realmente no lo no sé qué problema tenía con, con Royer Martínez. Y si hablamos de pasiones... A todos los muchachos de Torrazo, buen día. Eh, empezamos una nueva temporada, como siempre voy a esperar hasta la finca fecha, para dar mi opinión. Este, y respecto a Uche, para los detractores de él, igualmente para mí es un totalmente totalmente irregular. Es el jugador ideal que necesita Milito para que lo acompañe, por eso Milito fue grande en el Inter porque eh, contragolpes rápido La segunda, prezcan a Rodri Martínez, y el primero otro nueve es una barbaridad. Por favor, Alberto Blanco, y que no lo presten. Venga, el primero otro nueve. ¡Por favor! ¿Y para qué prestamos alineando también? Si le hacía falta nueve. Este coca me parece que está en la prohibición. ¿eh? Por favor toquen el tema, hablen, digan algo, llamen a algún directivo. Muchas gracias, muy amable. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. 11.25 la República Argentina. Está caliente la gente con el tema Roger Martínez. Eh, está claro el tema, ¿eh? Sí, obvio. No, lo querían a Roger. ¿Cómo lo banca la gente a Roger, eh? ¿Cómo Mucho. lo bancan? Desde aquel partido en Sudamericana, en Copa Sudamericana ante Lanús Donde ingresó en el segundo tiempo e hizo estragos, el colombianito hizo estragos aquel día eh, Hasta el día de hoy, eh, es como es es como si fuera un reclamo de la gente Darle la chance a Roger Martínez Vamos a hablar con, con el representante de Roger, con Fernando López A quien tenemos en línea y le, le agradecemos el contacto eh, Fernando Leo Paradiso te saluda, bienvenido a Astor Racing, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buen día, buen día. Bueno, estás enganchado mientras hablabas de los oyentes? ¿Te diste cuenta cómo, cómo lo...? ¿Estabas ¿Con enganchado? ¿Con relación a qué? Si habías escuchado los oyentes recién. Sí, sí, sí, estaba enganchado, los escuché, es impresionante. ¿Cómo lo bancan, eh? Es impresionante, sí, sí. Te digo, la experiencia eh, que tuvo Roger en Racing es única, porque Roger debutó... Eh, partido contra la luz eh, en el que fue una copa sudamericana que racing perdió el partido en el cindro, y justo él se quedó un rato más por un reportaje que le hicieron en la televisión y después le tocó conflicto y todo el cilindro lo vasionó yo estaba en la cancha se me ponía la piel de gallina porque era un chico que no era conocido este, uh -huh. entonces desde ese momento racing eh, racing y, y, bueno gente lo apoya mucho a roger y roger ...está muy comprometido... ...y muy identificado con Racing... ...y con la gente... ...bueno, eh, confirmado entonces... ...Fernando que se va a Santa Marina de Tandil... ...por seis meses... ...mira, ayer cuando terminó la conferencia... ...de prensa Coca... ...Roger me llamó... ...y me pidió por favor... este de, de, de, de ...un club para, para ir a buscar ese rodaje... ...que el técnico mismo dice... ...sinté un poquito molesto... ...porque un día antes... ...Coca le había dicho que lo quería... ...que lo consideraba muy importante este y, y bueno, después en la conferencia Coca este prácticamente dejó en claro que no lo quiere que está buscando un nuevo suplente y que a Roger le está bajando entonces eso yo creo que hizo que Roger este, entendiera que, que no lo quiere Coca, que se quería ir eh, bueno este tenía propuestas de clubes de primera, incluso del exterior quien eh, mismo lo dijo, que hubo propuestas para, este pidieron condiciones para transferirlo, para comprar a Roger parcial, definitivamente, pero Racing no lo quiso dejar ir, y bueno, la posibilidad de que le daba Racing era de seis meses a Santa Marina, que era donde Racing ya habían hablado entre los clientes, y bueno, Roger no no tiene problema este en, en jugar en Santa Marina, ayer estuvimos con la gente de Santa Marina, lo trataron muy bien, y Roger se la tiene todo correcto en Santa Marina. Ahora es una cuestión de, de los clubes y este de que Racing que le deje le deje ir a jugar a Santa Marina por seis meses. Recién hablabas de la conferencia de prensa de Coca el día de ayer y, y ese pedido insistente porque venga un delantero más. Eh, vamos a escuchar, Fernando, si te parece, son unos segundos nada más, lo que dijo Coca con respecto a Roger, porque ayer le preguntaron por Martínez y esto decía el técnico de Racing. Y Roger es un jugador de formación, un jugador que está creciendo, que tiene muy pocos partidos en primera, eh que le estamos dando rodaje que desde el primer día la tenemos trabajando con nosotros, ya mejorando. Eh, pero yo considero que hay jugadores que progresan en, en cierta velocidad, con cierto con cierta maduración. Mi Roche lo está haciendo bien. Y no queremos apurar esa maduración porque seguramente vamos a hacer vamos a crear un problema. La idea es que Roche mejore, que crezca cada vez más y cuando esté al 100%, cuando nosotros creamos que está en mejor de sus posibilidades, me traigo para que me dé una mano. Bueno, ahí está Fernando lo que decía Coca en relación a Roger Martínez. Eh, habla de cierta maduración que para el técnico de Racing, evidentemente, Roger no ha conseguido. Eh, ¿Vos lo interpretás igual? Sí, el, el jugador también. Te digo, este, el jugador sintió, este, un, permítame el término, un franelero, porque por un lado el técnico le decía una cosa y después salió públicamente a exponerlo, que para mí es innecesario decir Este, esto son cosas que se hablan en privado este Y, y bueno Se fiente, siente claramente Que, que el técnico no lo quiere Y el técnico está en todo su derecho De no quererlo Es pues así, Roger lo, lo lo asume Con total humildad esto Roger quiere quedarse en Racing esto, pero Él no quiere y dice Racing Y él no tiene problemas Si tiene que quedar en Racing a jugar en tercera Se va a quedar a jugar en tercera esto, Roger se sí. no tiene problemas Pero este teniendo la posibilidad de ...tener este, un club como Santa Marina... ...para encontrar el rodaje... ...que el técnico mismo le está pidiendo... bueno ...me pidió que avancemos... ...y acordamos todo... Cuando decís que, que hubo cierto franeleo... ...con Roger... ...¿puntualmente hablas de que... ...el técnico no le ha ido de frente al jugador? Y yo creo que por esto que te digo... Que ...si un día le sale diciendo que queremos... ...o es muy importante para nosotros... ...y después en la conferencia de prensa... ...dice otra cosa que no le dijo en privado me parece que este hay una acción que en el fútbol no no, no no se perdona, que es el tema de los códigos, ¿no?, de de frente. Entonces me parece que ha sido al revés, decirle al jugador de frente que le falta rodaje, que no va a tener oportunidad, y en la experiencia públicamente resguardarlo un poco, porque de última es un juvenil del club, el chico. Entonces me parece que hubiera sido bueno cuidarlo. Roger tuvo una exposición muy grande estas últimas semanas, porque él tenía entrenado a su lado Osorio, y se veía que se iba, que estaba fuera del club, Se fosorio este está dentro que lo dejan ir, que no lo dejan ir, este y después el técnico este lo expone en un momento en un reportaje diciendo que jugar depende de él, y me parece que no solo depende de él, este es un juvenil que también necesita la confianza del técnico, me sí. parece, ¿no? Entonces, quizás lo mejor sea la salida de Roger para que él pueda encontrar rodaje en, en un club que le abrió las postas y que le demostró todo su afecto como Santa Marina. ¿Qué tal Fernando Hernán? Eldano Cochemilio te saluda. Te quiero consultar si vos crees que es un tema extra futbolístico lo de Coca con Roger, porque futbolísticamente creo que bueno, no no, no fue muy abierto, este no, no no tuvo muchos partidos como para probarlo más allá de algún tema teniendo en cuenta que hay siempre hay un jugador antes que él. Yo creo que no, no, este al, al menos Coca le dijo en la cara a Roger y lo dijo público que no tiene nada con Roger. ¿Vos le crees? Yo creo que tiene... Sí, yo no lo sé, la verdad que no sé, qué es lo que para mí está claro son los hechos, evidentemente hay un doble discurso acá, pero también los hechos son que Coca no lo quiere, los motivos los habrá solamente Coca, yo los desconozco, los este cuando jugaron el último partido por la Copa Argentina, Roger estaba en el banco, creo que era el delantero, y sacó dos delanteros y puso dos mediocampistas Coca. El préstamo no sé es por poco el sí. ¿no? El préstamo es por 6 meses, sin cargo y sin opción. El ¿Sí? préstamo sería por 6 meses sin cargo y sin opción. Ahora lo tiene que arreglar Racing con la dirigencia de Santa Marina que ya vienen hablando, porque Racing está al tanto de todo, nosotros avanzamos con el consentimiento de Racing, ¿no? Es que hicimos nada. nada por supuesto. ¿no? Va a ser difícil que cuando retorne tenga chances con este técnico. Y yo creo que si sigue Coca, que si las cosas van bien como todos esperamos y si sigue Coca Eh, esto es lo que nosotros le decíamos al presidente, que lo mejor era prestarle un año y mostrarlo en un club de príncipe, porque Tigre estaba desesperado, el, el técnico lo quería mucho, pensaba muy diferente de Coca y lo quería, eh, intentamos hablar con con Blanco, pero Blanco este no lo quiso prestar un año, eh, eh, y bueno, ahora tendrá que ir a Santa Marina, eh, buscar rodaje y volver a Racing y romperla, que es lo que quiere Roger, ¿no? estamos hablando con Fernando López el representante de Roger Martínez aquí en estos Racing m 570 hablando de la situación del colombiano que va a jugar en Santa Marina de Tandil, esperando la autorización obviamente de Racing eh, y, y cómo será Fernando la, la susceptibilidad que tiene Roger y, y lo incómodo que ha estado en estos días en Racing con Coca como técnico que eh, el martes el doble turno, si no me equivoco fue el martes que hubo un doble turno y sí. a la tarde solamente entregaron una parte del plantel Roger se pensaba que que Coca lo había marginado. Sí, sí, sí, él está este, ya lo venía viendo esto, se sentía marginado, este y él está está viendo que le están abriendo la puerta para que se vaya. Si él se quiere quedar, está abriendo la puerta a Coca para que se vaya y está haciendo todo lo posible para que para que se vaya. Entonces, Roger con mucha humildad, este tiene que aceptar esto porque él es un chico Y, y tiene que ir a un rodaje y jugar él tiene mucha humildad para ir a jugar a Santa Marina está muy agradecido si no tiene problema a jugar a ¿eh? tres como tampoco tiene problema si Racing no lo deja ir de quedarse y jugar en reserva es un chico de 20 y tiene que crecer, esto no es la realidad bueno, lo, lo del martes fue solamente una confusión de, de rollo de producto obviamente de esto lo mencionábamos de, tal vez el poco diálogo con el técnico eh, tal vez lo, lo afuera que se sentía Yo creo que sí, que evidentemente los Rogers se le viene sintiendo un poquito marginado. Te repito, estaba Osorio entrenando ya con él y él sabía, iba porque vino Osorio y Castillón. Claro. Sí, sí. Este, al día siguiente Osorio no vino más y este él está muy ilusionado con jugar atado tintito, de eh, deauche, Precisamente me dijo, "Yo quiero estar tan lejos de los jugadores y aprender de ellos", porque es un juvenil y él es muy consciente de esto pero la realidad es que el técnico le está mostrando la puerta de salida y lamentablemente lo que sí es lamentable, en mi opinión, es el, este doble discurso que por un lado, este le, le, lo, lo, entre comillas, lo vanosean y por otro lado públicamente lo saben exponer como que este, le falta este rodaje, que no lo quieren, este y esto sí me parece que no no está bueno venir porque de última es patrimonio del club. Eh, no hay que olvidarse sí. que Roger vino así este eh, Gratis A Racing no le costó nada Lo trajo de Acuña eh. Que nos asesoró uh -huh. Porque nos dijo que estaban haciendo un trabajo bueno En divisiones inferiores Cuando nosotros vinimos nos encontramos Con un trabajo espectacular de rafael Y de Fernández Les Convenció para quedarnos Y por la gestión de ellos racing eh, Roger vino a Raf por cero pesos A diferencia de todo lo que Se paga a veces en jugadores Roger vino a Raf por cero pesos creció de la mano de Radaeli, con la contención de Adrián Fernández y la gente del club, eh, y hoy está acá y es lo que es, pues, gracias a Racing. Esta es la realidad. Ok, está bien. Eh, sos el representante y nadie lo conoce mejor que vos. Coca sí, piensa sí, coca piensa que no es nueve ¿Para vos nueve Roger Martínez? No, no. Bueno, yo no comparto eso. Roger jugó todas divisiones inferiores como nueve él vino a, a Racing, toda de una temporada en la liga donde jugaba en el club estudiantil este como goleador había hecho 28 goles si bien es nueve referencia de área es cierto que él aguanta muy bien la pelota y que es técnicamente muydo y eso a veces lo hace este bajar a buscar la pelota cuando no le llega pero él es nueve referencia de área toda su vida jugó de eso de hecho en, en Racing mismo, no llegó en, sí, en sí, las reserva nueve sí. y, y en poco hizo bastantes goles de todos los colores los goles que hizo Eh, y en primera también, chévere, a veces jugó de nueve. Mm. Sí es cierto que su vendía, en su momento, lo probó por afuera como una alternativa y lo vio que también podía jugar por afuera. este sí. Pero él es nueve referente de área, este es el puesto natural de él. Bien, eh, te hago la última, Fernando. El tema contractual está bien, tiene contrato Roger con Racing, ¿por cuánto tiempo más? Mira, Roger tiene un contrato hasta el 2017, el sí. Cobra al mínimo este eh, por eso también ahora la, tuvo la posibilidad de ir a Liga, a cobrar meses, veces más de lo que cobran Racing, incluso ahora en Santa Marina, este, pero él eh, tiene un contrato con Racing hasta el 2017 y este y por supuesto que la intención de todos es que él siga creciendo. Ahora, ahora será una transición si le toca ir a Santa Marina, pero este Racing tiene los derechos del jugador hasta el 2017. Muy bien, Fernando, te agradecemos el contacto, ha sido muy claro hablando de la situación de Rocio Martínez. Te mandamos un abrazo y gracias eh, por estar aquí en Esto Racing. Un abrazo grande, Saludos. Hasta luego. Bueno, hasta allí, Tano, la, la palabra de Fernando López, eh, muy claro, eh, contundente, dejó ah. muchos títulos, entre ellos hablando de un manoseo, de franileo, ¿no? de franileo por parte de Coca, y un doble discurso, que el propio Roger Martínez interpreta que ha tenido un técnico de Racing, hablándole bien, de una manera, diciéndole en la cara de que lo tiene en cuenta y que después eh, dice algo totalmente diferente. Eh, por eso habla de, de un manoseo, de un franeleo un doble discurso y obviamente se está yendo a préstamo a Santa Marina mal Roger Martínez con esta situación. Igual aclaró el representante que todavía Racing tiene que dar el ok, ¿no? Exactamente, pero lo va a dar, me dicen que lo va a dar.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 Fabio. Cusini. Cusini Fabio. Cusini. Me. Fabio.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 15 años, comuniones, novias Encontranos en Facebook Akiro Bijou Contacto 15 57 17 0516 Vía mail a akirobijou Experiencia, honestidad y gestión Agrupación este Racing Sumate y participá para hacer un Racing mejor www.esterracing.com.ar Para hacer Racing Jiménez Presidente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 11.42 en la República Argentina y nos queda mucho más. Y, y yo recién lo escuchaba Fernando López y hablaba de un doble discurso y hablaba de, de una situación contradictoria entre lo que dice el técnico y lo que después eh, manifiesta eh, fuera de esa charla, o por lo menos en, en cómo se mueve, en cómo actúa. Y en las últimas semanas, esto Racing ha recibido agresiones de todo tipo. De todo tipo. Y... Y aquí laburamos para tratar de ser el mejor el mejor producto. Yo no soy de responder agresiones, no me gusta, no me gusta. Lejos estoy de querer responder agresiones. No, no es mi estilo, ni lo va a hacer nunca. Pero ya te cansan, ¿no? Ya agotan que todos los días alguien diferente te manda un mensaje y te dicen Che, cómo te están pegando, eh? cómo te sacuden. Y yo no escucho, pero me llegan comentarios, me hacen escuchar audios Y yo sé que estás escuchando del otro lado. No está bien lo que estás haciendo. Te hago un llamado a la reflexión. No está bien lo que estás haciendo. Me da lástima que... Que las críticas... Que los palos... Que recibimos en este programa... Venga de gente que realmente aprecio. Y que respeto. Aunque me haya dado cuenta... Que ese respeto... Que ese respeto no es recíproco. De que no es mutuo. Ya me di cuenta. ¿eh? Que nos faltaba el respeto. Ya me di cuenta... Yo, muchachos, los sigo respetando igual que siempre. Voy más allá, los aprecio. Estoy hablando de gente que nos ap que aprecio realmente, con la que considero que tengo una relación. Pero evidentemente estamos en estos Racing molestando bastante. Molestamos. Parece que somos muy importantes para que nos dediquen una hora de programa hablando a nosotros o de lo que hacemos. ¿Una hora? ¿Toda la hora vas a hablar de lo que hacemos? ¿Y si me llamás por teléfono y me decís lo que pensás, no es mejor? ¿En vez de vomitar todo al aire? Pregunto. Te lo está diciendo alguien que te aprecia, eh? Y que te respeta. Yo voy a bancar a muerte a este equipo de laburo. A muerte. A muerte. A muerte. ...a este equipo que se llama Esto Racing... ...que labura... ...todo el día... ...para que de 11 a 12... ...el hincha de Racing tenga la mejor información... ...tenga el mejor producto... ...para que en definitiva esto sea un servicio... ...y muchachos... ...ustedes que también tratan de hacer un buen servicio... ...no se estén mandando mensajitos entre ustedes... ...para ver cómo nos boicotean... ...que cada uno haga su camino... Nosotros hacemos el nuestro y estamos muy contentos por eso porque recibimos permanentemente mensajes y llamados y la gente nos hace saber que somos los mejores y hasta me da vergüenza decir esto al aire que la gente nos considera los mejores pero tan importante somos para que estén pensando cómo, cómo voltearnos a mí me enseñaron a manejarme de otra manera en la vida me da mucha bronca robarle estos minutos a este programa para decir todo esto pero yo lo sigo apreciando y respetando como siempre y esto va mucho más allá de saber quién tiene el título de periodista y quién no lo tiene no, no, no voy a sacar a reducir la, la, las fotos de la entrega de diploma ni mucho menos Sigan su camino. Sigan su, su camino porque si hablamos de obsequencia, podemos hacer cinco programas programas enteros nosotros, las obsequencias de lo demás. Sigan su camino que nosotros seguimos con el nuestro. Separa me da mi y viene el Tano Cochimilio con toda la información. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing.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 Tema cerrado para mí, eh no voy a responder nada más No me van a escuchar responder ninguna más Ninguna agresión más, hasta aquí llegué Tano Cochimilio con toda la información Señor, de deportivo, Las divisiones inferiores van a jugar la fecha que se suspendió La semana pasada por la muerte de Grondona Racing jugará ante Rosario Central Por la sexta fecha de la Copa Campeonato Las categorías más grandes harán Las veces de local en el predio Tita Y las visitantes viajarán a Rosario hasta Muy bien, muy bien, bien. Básquet. Básquet. Básquet. Se recuperó después de haber perdido El invicto de 12 partidos no se rompió ningún aro nada, ¿no? No, no, no. No, tranquilo que esta vez no hubo ningún tipo de inconvenientes. Racing venció 96 a 47 a Berazategui. Hoy viernes este jugará ante defensores de Banfield. Muy bien. Futsal masculino. Recordamos que Racing terminó en los últimos puestos en el, la posición número 15. El equipo del Kai Martino. Sí, eh, el amigo Lancilotto. La que tomaron Termino el torneo, así que por dos semanitas este la semana que descanso, descanso. Futsal receso. femenino. Retor, eh, re, jugará el clásico de visitante ante River, recordamos que la última fecha también había perdido ante Boca. Y para Coren, que hoy no vino, pero que sé que está escuchando entre ¿dónde estará el Enano, no? ¿Dónde está enano? Comienza un nuevo torneo de vóley femenino. Racing integra la zona. B. ¿Pero por qué para Coren? Porque él siempre le, él le gusta, mira, le gusta la Lo de los portes amateur, le gusta. Vóley femenino. ...hockey femenino... Sí. ...todo lo que sea femenino... ...todo lo que es femenino le gusta... ...fucsal femenino... ...amita, que lindo que es... ...eh, viejo zorro... ...escúcheme, reitero rápidamente uh, la información... ...lo de voley voley Racing integra la zona B... ...debuta el sábado 9... ...a las 19.30 ante UTN... ...y esperemos que le vaya un poquito mejor... ...de lo que fue la última etapa... ...eh, clásico de los viernes... ...esto Racing... ...momento de repasar lo que ha ocurrido en la semana... ...en este programa a las 11 de la mañana... ...de 11 a 12... ...estamos todos los días acompañándote... Aquí en Radio Argentina AM 570, momento del resumen, algo que ha preparado Brian Eisenberg, aquí Ernesto Racionales. ¡Giorno a la matina! ¿Cómo lo pasas, Está Facundo Castillón, cambiado como jugador, entrenando con el plantel. Llegó hoy temprano, 8 y media de la mañana, un nuevo refuerzo del equipo de Diego Coca. Bueno, así arrancamos. Eh, me han comentado el fin de semana. Eh, se irían de Racing, están cerca de, de irse el Chico Piers. Y Rollacer iría a hacer una prueba a la segunda división de Chile, a préstamo, eh, y de no quedar, estaría llegando a Santa Marina de Tandil. ¡Giorno Bueno, lo tenemos acá con nosotros que bueno, desde el comienzo del programa y lo, lo retuvimos durante 15 minutos en Mario Costa, eh, encargado del departamento de infraestructura y comercialización, también integrante del comité de periodistas. Hemos conseguido la parte de forestación de toda la de todo el predio y se ha desarrollado ahora poder hacer este la plantación que creo que por ahí se van a hacer con los sí, con alguno de los sincha, es ¿eh? algo que está sí. formando eh también en Chodini En ese, en ese punto sí, ¿no? Creo que participa A filiales también Sí, sí, con claro, Chino la, sí, sí, sí A filiales también Y estaríamos inaugurando La cancha número 6 Que estamos El tiempo por ahí sí. no nos ha acompañado mucho Y avanzando Con lo que es Este El tema de, de La cancha de Césped Sintético Música el presidente de Racing y es un placer estar acá para nosotros que él esté acá visitándonos y hablando un poco de Racing Víctor, buen día para vos Sí Sí, señor Sí, en lugar de por el 225 en lugar de Mariano Varegui fue una pena que no, no hubiéramos incorporado más gente en ASPA o sea, estaban dadas las condiciones como para meter algún integrante más en, en distintas comisiones no lo aprovechamos no lo aprovechamos porque este, con la interna que tuvimos realmente nos destruimos eh, entre nosotros. yo creo que a futuro eh, es una meta que la próxima dirigencia trate de, de posesionarse eh, en AFA la verdad que en este mercado de pases eh, ha sido muy agotador y no la verdad lo que estoy esperando realmente eh, que el sábado empiece a rodar la pelota y bueno, y que salen los resultados lo otro eh, hay mucha gente en Racing buena y, y esperemos que, que que sepamos elegir lo mejor y no, no sé, yo no, no tengo nada definido, me gustaría la unión de, de, de toda la gente y cuantas menos listas hubiera mejor, si hubiera do, dos horas sería lo ideal en el fin del mes de septiembre va a estar los números ya ¿Y los números bien? bien? ¿Van a estar bien? Sí, yo creo que son números que vienen bien sí, sí, sí. Bajá Sí, bajando seguramente va bajando bajando, sí, sí, bajando y va a ser un balance bueno para Brasil. víctor no, no quiero decir un número porque no lo tengo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 en línea a Víctor Agüero, abogado y miembro de la Comisión Directiva de Cerro Porteño. Días atrás hemos recibido una oferta de personas vinculadas a Racing por el, la compra de, de los derechos del jugador, quien Alonso, y bueno, la oferta en principio no alcanzaba lo pretendido por el, el Cerro Porteño y le hemos manifestado nuestras pretensiones y quedaron en que... Harían la posibilidad de hacer una otra contrasperta Que hasta el momento no hemos recibido más Quiero ver si, si tiene información Porque yo tengo información Quiero ver, eh Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero Lo escuchó 200 veces bueno, en el sí audio sale, de la semana vale. pasada Y le sale igual sí. Hasta las 12 doce Quedate en Radio Argentina AM570 Con la primera información del día en Racing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 Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Para hacer Racing Jiménez, presidente. Atletismo en Racing, ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Lunes, miércoles y viernes a las 18.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 Tiene mucho que ver con lo que está preparando Brian Eisemir. Pero primero digo algo de Sarkac, cortito. Eh, dije que era confuso el futuro de Sarkac, ¿eh? no la decisión. La decisión seguir esperando, están muy divididos algunos que quieren estar con Cuño otros que quieren estar con Jiménez algunos que esperan poder, mequean es decir, no se sabe qué va a pasar con el Sarkac todavía, pero en corto plazo seguramente habrá más novedades en ¿eh? este boletín ahora Brian Aysmer con la previa buen día amigo, buen día Leo Tan y los oyentes Grupo Halcón estamos escuchando es Grupo ah, Halcón, muy bien. un gran cariño Grupo Halcón en relación a, a Defensa y Justicia Que el apodo es el halcón ¿no? Correcto, supuesto. correcto ¿Quién no se tomó el halcón, no? En el 148 Allí en Constitución Dele Eh, es el primer enfrentamiento en el historial, nunca se vieron las caras Racing y Defensa y Justicia, pero vamos a decir los datos de Racing en los debuts en torneos cortos de 1990, en los que acumula 15 partidos ganados, 5 de visitante, 17 perdidos, 12 fuera del cilindro y 16 empates, eh, 7 fuera de casa, con 52 goles a favor, 25 de visitante y 59 goles en contra, 39 de visitante en este caso. El último triunfo de Racing como visitante en un debut En una primera fecha de torneo Fue en el que la usura 2011 Partido recordado 1 a 0 el Bois con gol de Auche Y la famosa lesión de Gio Moreno eh, Ahí en, en entre medio con, con, sí, con Barrientos Exacto dio Gual será el árbitro del partido Con Racing acumula 17 partidos 3 triunfos, 5 empates y 9 derrotas Con Defensa y Justicia 3 partidos 2 victorias, eh, las dos de local Y un empate Eh, Racing informará con Zaha, Piyud, Lolo, Sánchez, Grimi, Gastón Díaz, Acevedo, Ahued, Acuña, Gabriel Auche y Diego Milito Y Defensa y Justicia, que si bien no está confirmado, el equipo de Darío Franco iría con Pelegrino, Martínez, Tejera, de Miranda, Benítez Telechea, Diego Jacob, el hermano Diego de Claudio, Jacob. Sí, Diego Jacob, que Mirá está en inferiores de Racing Camacho, Rius, Rodríguez y Fernández Eh, y por último Esta modalidad que implementamos en el último en la última previa El equipo Racing y Justicia Con algunos jugadores que han vestido las dos camisetas Bernardo Leyenda Nelson Acevedo Que debutará mañana justamente contra su ex equipo Juan Carlos Falcón Martín Wagner Leandro González Que también jugará mañana eh, O está en el banco suplentes Marcelo Guerrero al alcolo eh, Y Lucas Valdemarini El técnico por supuesto Diego Coca Muy bien, gracias Aizemar ¿Algo más? Tenés. ¿Le quedó algo más? La reserva jugará el lunes a las 15 en principio Muy bien, gracias Aizemar Sí, el partido de Cochimiro. básquet sí. eh, finalmente se suspendió. Hoy no será, será la fecha, eh, la semana que viene. Y hoy es viernes, no podemos cerrar el programa de otra manera que no sea esta. Ya dejó de ser el show del chiste, señores. Esto es decididamente el show de Morris. ¿Cómo le va? Buen día, amigo para dicho, cano, día, bien? muy bien, trajo su chiste de salón para el día de hoy tengo el salón, como siempre bueno, esto, sí. eh, ya me meto en el ese que estamos no, está bien, dele, dele. Eh, es una pareja, 20 años de casado y la mujer siempre tenía la intriga porque cada vez que hacía el amor el hombre apagaba la luz, lo quería hacer con la luz apagada entonces dijo, un día se, can, se cansó ya de esta situación y dice Voy a prender la luz en el medio de la, de, del acto Y sin decir nada Prende la luz Y lo ve al marido Con un consolador en la mano no. Entonces agarra Y le dice Pero, ¿cómo puede ser? Me engañaste 20 años Sos impotente Exige una aplicación El hombre agarra, revolera el, el artefacto Enojado Sí, por la ventana, capaz que algún vecino lo agarra Porque le subía Revolea el artefacto La mira los ojos fijamente Le dice, vos me pedís una explicación Yo te pido una explicación Explícame cómo puede ser Que tengamos tres hijos chao Morris Un abrazo, abrazo. Chavo Morris, hace falta que sea Con ese tenor, con ese calibre El chiste, no puede ser un poco más suave Eh... <risa> Mami, tamor ¿sí? De salón Gracias Tano por estar ¿eh? sí. Esta ve instalaciones, gente, hincha de Racing Nos está escuchando, un abrazo muy grande Muy bien, un abrazo para todos Mañana gana Racing, acuérdense 20-30 debuta la Academia del Torneo Ante defensa y justicia en ¿eh? Florencio Varela Una lástima de hincha Racing no puede ir no A ver a, a debutar a, a Racing en el torneo Pero bueno, pasa el fútbol argentino Ojalá en el corto plazo se solucione El tema de los, de los visitantes Por lo pronto Bueno, mañana a verlo por tele, 20:30, Racing ante Defensa y Justicia, Marcelo Varela debuta al equipo de Coca. Gracias, Ice okay. Lombard. Nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 11 de la mañana, haciendo esto Racing aquí en nuestra casa, Radio Argentina AM 570. Dale Racing, mañana dale. Otra vida de